Prepárate porque en la Semana Mayor, vayas donde vayas, el equipo líder te acompaña. Operativo Semana Santa 2008. El, el, el operativo líder del país. Donde quieras y cuando quieras tendrás la mejor música. Yo he rodado de acá para allá. de todo y sin me... Operativo Semana Santa 2008 La información más precisa y veraz Con las voces más versátiles de la radio Estaremos donde tú quieras Donde estés Cuando quieras Operativo Semana Santa 2008 Desde Carúpano, el diario de Sucre Y FM Musical 94 Y desde la capital La capital del Estado Sucre, Cumaná, FM Musical 100 y Radio Sucre 600 AM, siempre líder. Operativo Semana Santa 2008.